Cuentos de hadas españoles La doncella sabia Era así una vez, en un lejano reino Vivía un anciano en una diminuta casita Era muy pobre y habría sido muy infeliz Si no fuera por su única hija, Laila Ella era una joven brillante y alegre Y tan sabia como hermosa Cada día, ella iba al mercado y pedía limosna Pero apenas obtenían lo suficiente para poder comer Algunas noches incluso pasaban hambre En una de esas noches, el anciano se sentó y miró con tristeza a su hija Mientras ella canturreaba una melodía Mi querida hija, lamento muchísimo que hayas llevado una vida tan dura Desearía poder haberte dado más No te preocupes por nada, papá Estoy muy feliz con todo lo que me has dado Y en cuanto a la cena de esta noche... No te preocupes, mañana me esforzaré más. Pero el viejo todavía estaba triste. Él quería mucho a su hija y quería darle lo mejor. Permaneció despierto toda la noche y se preguntó qué podía hacer. Miró a la luna que brillaba intensamente, esperando que le diera algunas respuestas. Al día siguiente, el anciano fue al Palacio Real. Al verlo... El rey miró al anciano de arriba abajo Preguntándose qué querría aquel hombre Alteza, es un honor estar en su presencia He venido aquí para preguntar si su majestad podría darme algunas monedas de oro Solo hoy, nunca más le volvería a pedir nada, lo prometo Este hombre ha venido vestido con unos trapos muy sucios Y sin embargo habla como un noble ¿Cómo es posible? Mi querido anciano, ¿quién te ha enseñado a hablar tan bien? Majestad, ha sido mi hija quien me ha enseñado a hablar. Ya que según ella, las palabras son algo que no tiene precio. Ella es muy inteligente y yo no sería nada sin ella. Entonces déjame comprobar lo inteligente que es. Lleva estos huevos a tu hija y pídele que los incube en las gallinas. Si tiene éxito, será recompensado. Sin embargo, si ella no lo consigue, serás castigado El anciano se fue desanimado Caminó de regreso a su casa, lleno de tristeza Y le contó todo a su hija Querida mía, ¿qué podemos hacer? Esta es la cesta de huevos que el rey nos ha regalado ¿Cómo? Estos huevos están hervidos, no pueden ser incubados ¿Qué? ¡Entonces seremos castigados! No te preocupes, papá Ahora vete a descansar, yo encontraré una solución a todo esto. El anciano se fue a descansar, dejando a Leila pensando sobre los huevos. Por la noche, Leila fue a hablar con su padre, que estaba muy preocupado. Papá, escucha lo que tengo que decirte. Llévate estos frijoles cocidos y cultívalos en el campo. Y cuando el rey pase, grita fuerte, dejad que estos frijoles cocidos crezcan para que la cosecha sea buena. Y cuando te pregunte por ello, dile que eso es posible ya que lo hacemos para que los pollos salgan de los huevos duros El anciano hizo lo que le aconsejó Y cuando comenzó a arar los campos, el rey pasó con su caballo Cuando el anciano lo vio, gritó en voz alta ¡Oh! ¡Que los frijoles cocidos crezcan para que la cosecha sea buena! El rey se sorprendió mucho al escuchar esto Detuvo su caballo y llamó al anciano Dime... ¿Cómo es posible conseguir una cosecha de frijoles cocidos? Eso es imposible, hombre Oh, claro que es posible, majestad Lo hacemos así para poder sacar pollos de huevos servidos. El rey se sorprendió bastante al escuchar su respuesta Y supuso que era cosa de la hija del anciano Muy bien, toma este paquete de lino Y conviértelo en cuerdas y velas Y en todo lo que se necesita llevar en un barco Si no lo haces, serás castigado. El anciano se fue a casa aún más triste esta vez. Le volvió a contar a su hija todo lo sucedido. Mm, tú tranquilo, todo irá bien. Es tarde, durmamos y mañana tendremos nuestra respuesta. Al día siguiente, Leila cogió un pequeño trozo de madera y se lo dio a su padre. Llévale esto al rey y dile que si es capaz de sacar de aquí una rueca entera... Haré todo lo que él quiera. Entonces el anciano fue a ver al rey y le dio el mensaje de Laila. Tu hija es realmente inteligente, pero todavía no me he rendido. Coge esta copa y dile que con ella debe vaciar todo el mar para que quede tan seco como un campo. Hazlo o de lo contrario no vivirás para ver el próximo día. Así que el anciano regresó a casa temeroso, llevando la taza con él Lloraba mucho mientras hablaba con Laila Laila, el rey finalmente te ha asignado una tarea muy difícil El rey me ha dicho que con esta simple copa tienes que vaciar todo el mar ¡Qué copa tan bonita! Muy bien, le daré una respuesta al rey al final del día No temas, padre, porque ya verás como no nos pasa nada Ese día, Leila fue al palacio del rey El rey se quedó asombrado con su belleza ¿Has venido aquí para admitir tu derrota? En absoluto, majestad He venido a preguntarle si sería tan amable de bloquear todos los ríos y arroyos para que no desemboquen en el mar Solo así podré vaciarlo El rey se sorprendió de lo inteligente que era aquella doncella «Ha solucionado todas mis tareas» Pero déjame hacerte algunas preguntas y ver cómo respondes a todas ellas Dime, ¿qué es lo más lejano que una persona puede oír? Su Alteza, lo más lejano que una persona puede oír es el sonido del trueno Y también, una mentira Mmm, es lo cierto Dime, ¿cuánto vale mi barba? Su barba, mi buen rey, creo que vale... Tres días de lluvia en la temporada de verano Tus respuestas me han hecho muy feliz Puede que tú seas la doncella más sabia de toda mi corte Mantendré mi promesa y recompensaré a tu padre con tantas monedas de oro como desee Oh, gracias mi rey, es usted muy amable Pero me gustaría que fueses mi reina ¿Me concederías el placer de casarte conmigo y quedarte conmigo en palacio? Leila no respondió de inmediato Y pensó mucho en lo que el rey le dijo. Alteza, de verdad que me encantaría casarme con usted, pero solo lo haré si me promete una cosa. Por supuesto, pero dime, ¿qué es? Debe prometerme que si alguna vez se enfada conmigo y me dice que me vaya, podré coger la única cosa que amo en este palacio. <risa> ¿Eso es todo lo que deseas? Bien, por supuesto, estoy de acuerdo. El rey y Leila se casaron al día siguiente en una grandiosa ceremonia. Ambos se amaban profundamente y vivían una vida muy feliz juntos. Pero, a medida que el rey envejecía, se volvió muy malhumorado. Se peleaba con todos los que le servían. Un día, tuvo una gran pelea con su reina. ¿Te crees que eres demasiado lista, incluso más que yo? Estoy cansado de ti. Sal de este palacio y regresa a tu casa Como desees, mi rey ¿Pero no vas a beber conmigo por última vez? Después de eso me iré de aquí y nunca volveré Pero Laila echó una poción para dormir en la bebida del rey Y mientras la bebía cayó en un profundo sueño Se llevó al rey con ella Y volvió a su vieja y humilde casa en el campo Cuando despertó, se sorprendió al no encontrarse en el palacio Vio a Laila sentada junto a él, estaba realmente furioso ¿Dónde me has traído, mujer insolente? Serás castigada por secuestrar al rey Por favor, no te enfades conmigo ¿Recuerdas la promesa que hiciste de que si alguna vez me dijeras que me fuera ¿Me permitirías llevarme la cosa que más me gustase del palacio? Te amo tanto que he decidido traerte aquí conmigo El rey lamentaba mucho lo que le había hecho a Laila. Ahora sabía todo lo que ella le amaba. Perdóname, querida. Soy un rey muy afortunado por haberme casado con una mujer tan sabia y hermosa como tú. El rey volvió al palacio con su reina. Ambos vivieron una vida larga y feliz y nunca más se pelearon. Y si lo hacían, la reina siempre se las ingeniaba para solucionar las cosas.